la música se mueve la música se mueve zona 69 bienvenido oh, are we human? Or are we cuál es tu canción favorita zona 69 la música se canción de la semana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 Buenas semanas, Skys con este acapella El tema que está triunfando Y está sonando muy fuerte en todos los medios Es nuestra canción de la semana Y la puedes encontrar en www.lamusicasemueve.net En el espacio de Radio Show Ahí en el rotativo Canción de la Semana Y puedes ver este pedazo de vídeo ¿eh? También en el grupo de Zona 69 de Facebook Y si quieres me puedes sacar a mí En tu perfil de Facebook Buscando Raúl Fernández O también en el 20 Buscando Raúl Fernández Ok, ahí estamos Para que contactas con nosotros a través de las redes sociales si quieres perfectamente Ok, seguimos adelante ahora con, bueno, esta chica Kellys Atención, dice que Rihanna y Lady Gaga me parece copiaron su estilo, eh Que el estilo es suyo, que lo copiaron ellas En fin, hay de todo Raúl La música se mueve. Seguimos ahora con ellos Dani Hulman y Owen Bridget Seme oh, West wow. Así suena esto Hey nada, te estrenamos en un ratito aquí La banda sonora de Eclipse, el tema de Muse ¡No te muevas! What a se mueven en el fin de semana? A través de Twenty, a través de Facebook A través de los grupos de 20 y Facebook En mi perfil, por ejemplo O también a través del correo electrónico Zona69 arroba la musica se mueve punto net También tienes la página web La musica se mueve punto net Entras en el espacio de contacto y nos envías un correo ¿Ok? Cuéntanos qué canciones te mueven ¿Qué canción te gusta por ahí? Aunque no sea nueva, te la ponemos igual, eh Da igual, da igual Dani, e eu vou embracing este My West me encanta isto, me encanta mis Un grupo que dicen que si no son suficientemente indies les da igual Muchos grupos comienzan siendo indies pero se van volviendo, hay gente que dice comerciales no Para llegar pues, a más gente o llegar a un espectro de gente más amplio ¿A vosotros os preocupa perder un poco esta esencia rock and roll y volveros un grupo un poco más pop? es, es el, en realidad no, no. Jamás, no Es que es imposible. Nosotros cuando hacemos canciones, que es el momento en el que tú eres independiente, o no eres independiente, luego si vendemos 7 millones de copias haciendo lo que nos da la gana, Encantados, Yo las quiero vender. O sea, yo quiero vender 7 o 700 millones de copias en el mundo, es que me da igual, quiero vender cuanto más se cumple la gente el disco, me encantará. Solamente quiero ser libre de hacer lo que me gusta en el momento en el que estoy creando, en el que estoy grabando y dejando eso registrado en algún sitio. En ese sentido somos total y absolutamente independientes. Hacemos lo que nos da la gana, con que nos da la gana, cuando nos da la gana y con nuestro dinero. Con lo cual más independencia de esa ninguna. Y si eso vende pues adelante, estamos deseando comprarnos 70 mansiones victorianas... en y regalarle en, coche a nuestro amigo y... Y familia. solucionarle la, la, la, la vida a nuestra familia y, y pasarlo bien. Entonces, bueno, hay grupos de rock que se han pasado a la música un poco de baile, ¿no? Hay como, por ejemplo, dover vosotros os veis en un esto de aquello de que os, se os va la olla y decís, bueno, música dance, ahora vamos a hacer música bailable, sí. o que... ¿Qué música no haríais? Hombre, es que yo a Harrison no no lo no perdonaría, eso es la vida, ¿sabes? O sea, yes. No, eso es imposible. ¿eh? No, no, no. no, no mí, ¿eh? yo, o sea, ahora mismo yo no me imaginaba haciendo esta música hace siete años y tal vez me dé por hacer, o sea, no sé, hagamos luego, o sea, si, estando los cinco juntos o por separado nos dé por hacer ese rollo, pero es que no es ni mejor ni peor, es lo que te apetezca hacer en ese momento y si tú lo haces con honestidad... Pues todo lo dance y todo lo country que quieras, ¿sabes? O sea, a mí, mí Dober no me parece que ha hecho nada que no les apeteciera. Quiero decir, para mí la, la clave, y creo que está bien en la banda, el hecho de que cuando nos sentimos un pelín cómodos en una cosa, enseguida saltamos a otra y nos ponemos en un sitio en el que no nos, no nos vemos como de repente nos sentimos un pelín fuera de nuestro sitio, pero enseguida lo hacemos nuestro y hacemos canciones de otra manera y componemos de otra manera. Nosotros, no yo, todo orgánico, no cada, pensado ni no, no, nada... No, no, simplemente va ocurriendo, tú te vas encontrando en otro sitio y creo que un poco lo que ha ido pasando con cada EP, si escuchas cada EP, cada EP tiene un hilo conductor que yo creo que son las melodías sobre todo y las letras, pero cada uno es un poquito distinto y de hecho el disco os, creo creo que os, os sorprenderá cuando lo escuchéis porque hay temas muy diferentes de lo que habíamos hecho hasta ahora, hay temas también que os pueden recordar a cualquier otra época, pero o sea, los Beatles están ahí van a seguir estando y de momento yo creo que son como un esquema de composición que, que a nosotros nos ha inspirado mucho y es pop, es que es pop. Hay quien, quienes hicieron el pop realmente, lo que lo cualquier que... cosa que sea pop viene de ahí. Lo que lo que pasa con cosas como lo de Dover yo creo que se la, tienes identificado un cierto sonido con esa marca, digamos, ese nombre y, y a la gente les, les choca mucho cuando cambia tanto eso. A, a nosotros yo creo que... Mmm, nos gustaría no tener un sonido muy marcado de esa manera en asociado a nuestro nombre, sino que nos gusta más la idea de poder ir probando cosas a medida que nos van llegando eh, ¿Con qué tema de, de mis Cafeína actuales de los actuales EPS os quedaríais cada uno? Eh, yo con mi rutina preferida Yo igual con mecánica espiral Yo con mecánica espiral eh, Mecánica espiral Puede ser de las nuevas <risa> eh, pf, Sí, bueno Oye, <risa> Es que en realidad Me es que acompañaron por dejarme solos <risa> <risa> ya, Ahora ya, ya estoy con las nuevas Y esas son las que ¿No te sí. Se desliza por tu espalda No quieres hablar Convertimos la distancia mysuffic love to get Tenéis vuestro punto cañero, con esas guitarras afiladas, esos estribillos que, que no dejan que pares de bailar, pero también tenéis vuestras canciones tiernas, ¿no? Como Caledo como Mi Rutina Preferida. ¿De dónde salen las letras de vuestras canciones? De la cabeza, supongo, pero... A ver, pues... Experiencias y Yo creo que los dos que escribimos en, en la banda somos Alberto y yo. Yo creo que puedo escribir sobre mí, pero también puedo no escribir sobre mí. O sea, puedo escribir sobre cosas que le pasan a otra gente, sobre cosas que veo que le pasa a otra gente. En concreto con Álvaro, últimamente hago una somatización, hacemos fusión y escribo bastante sobre cosas que le ocurren a él, porque mi vida es tremendamente aburrida. Pero, no sé, puedo escribir varias cosas. Alberto, sin embargo, creo que escribe experiencias más personales. Sí, yo creo que todo lo que te... Esto va a quedar muy folclore, pero lo que te hace sufrir y lo que te hace pasarlo mal es el sentimiento más fértil a la hora de hacer una canción. Es la forma de canalizarlo y tenerlo ahí y además asumirlo. Lo dejas ahí y que todo el mundo lo sepa y lo pasa es un poco raro cuando luego todo el mundo lo canta en un concierto. Y como hostia, pero si no sabéis realmente lo que me ha pasado, ¿sabes? Pero es... está bien. La canción desde el día que la grabas y la gente la escucha O sea, yo el otro día escribimos un blog sobre sobre esto, el proceso de hacer canciones Aunque Alberto no, no, no se enteró que de qué iba el blog Pero pero era... Ah, yo tampoco me he enterado entonces ¿no? ¿no? No. Joder, joder, joder, Yo pensaba que era de... Es súper obvio, es, es un blog en el que explicaba yo cómo, cómo se hacen canciones Y en ese mismo blog explicaba que en el momento en el que la grabas Y se la entregas, ya no es tuya Ya es la gente y ya no es una experiencia tuya, es, cada uno se hace su canción, hace como, como su, su, se la aplica en su vida, la encuentra y la integra. Pero el tema principal, sobre todo, es que del blog solo te has enterado tú, ¿no? Sí, sí. Eh, yo también me enteré, no, yo soy el idiota, pero... Claro, claro, vale. También es cierto que Román y unas 10 personas que comentaron, rollo, ¿qué manera más guay de explicar cómo se hace una canción? Esas 10 personas también se enteraron, mis compañeros, es que son un poquito así, pero... Esta es la primera noticia que tengo del blog. Ah, que tenemos, sí. que tenemos blog. Tenéis un blog en miscafeina.com con dos S y dos F, ¿eh? Cuidado. Seguís evolucionando y preparando un nuevo material y en poco tiempo habrá un disco de Miss Cafeína. ¿Cómo queréis que sea ese primer disco? Bueno, en principio el disco saldrá como muy tarde, en noviembre, si todo sale bien. Y puede ser un poco un continuación de magnética, pero nos hemos encontrado con canciones bastante diferentes. Y, y con ideas bastante diferentes, que a lo mejor no nos atrevíamos antes a, a desarrollar. Y yo creo que va a ser un disco bastante potente Y también tendrá, como siempre, en, en nuestros EP's Algún momento más íntimo o más relajado Pero está yo creo que todo mucho más pensado Y más elaborado que, que antes, quizás Con Magnética ya lo habíamos hecho Pero ahora nos apetecía De, de hecho vamos a, a utilizar solo unas cuantas canciones de, de Magnética Lo que creemos que es lo mejor Y todo, y todo nuevo También estamos un poco... Nos apetece un poco tener canciones nuevas para tocar en directo y que no la, la gente tampoco se aburra. Sería un poco meter todo el EP o meter todo canciones antiguas. Al fin y al cabo están en internet y las pueden bajar cuando quieran. Bueno, hoy estamos hablando con Miss Cafeína que se han pasado por aquí por zona 69 y bueno, estáis cómodos, ¿no? Estáis. Sí, es que es una zona inmejorable es que no podría estar en mejor zona que la zona 69 Hola mamá, estoy en la zona 69 Bien, Mamá, eh, que se descargue el programa, ¿eh? Sí, si se lo vive en el MP3 ¿Tiene MP3? No, pero yo le regalo uno Compralo uno, yo, para que, no que se lo lleve pasado, Pero bueno, como, con retraso <risa> Bueno, eh, llega el momento de que pongáis vuestra segunda canción ¿Con qué tema nos quedaríamos ahora? Era Give Me... No, ya, sí. no quiero pronunciarlo <risa> yes, yes. Give Me Love De George love, Harrison me... Vale, pues nos quedamos con Give me... Give me Love De George Harrison La zona más caliente 69, 69. Zona 69 Esta es la tuya Ser tu noche 69 Te atreves? and romance they always did the best they could And so to devotion you told me everything I know Where if you wish me well well well If well, well, well. let me go Are we human Or are we dancers My sign is vibe sa so... Chalo, eh, I Got Mine, The Black is elegido por los chicos de Miss Cafeína que nos acompañan hoy en Zona 69. Eh, ¿Por qué esta canción? Porque es un cañón de canción y porque es un grupo que son un guitarrista y un batería que se subieron en el escenario y parece... El, entre la, es es es la esencia del rock y el blues. Es eso, Led Zeppelin, Los Doors, todo, esta banda de los 60-70 que es increíble que dos tíos consigan recrear todo eso. Bueno, vivís en ciudades diferentes. ¿Cómo es la comunicación entre vosotros? ¿Utilizáis mucho en las redes sociales? Sí, y el email todo el rato. O sea, nos comunicamos por mail, nos mandamos las canciones por mail. Los días... Lo, unico, lo único que... Llevamos por teléfono prácticamente todos los días. Los días que no los días que llevo a casa y no hay, un, hay no hay mail de mi Ay, café, no. café, ¿eh? Algo pasa y algo está pasando. Algo raro hay ahí que Me echan de la banda que pasa? pasa. Además de tocar en directo, ensayar, hacéis más cosas juntos. No sé, sí, sí, sí, por ejemplo, sí, sí. Eh, Álvaro y Álvaro y yo somos vecinos y vamos a hacer la compra juntos que la primera vez que lo hicimos era un poco surrealista porque estábamos acostumbrados a a estar juntos tocando, ¿no? Y el primer día que fuimos a comprar jamón york y todo eso, era como, no lo puedo creer, que estés aquí. Pero, pero sí, y luego, tocar, ¿eh? y, luego, y al y Mercadona y juntos, salir y tal. ¿Recordáis vuestro primer concierto, cada uno? Como sí, cabrón. como mis Cafeína. Oh, <risa> ese, ese concierto que disteis cada uno, el primer contacto con el público, ya un contacto ya un poco bien y eh, sí porque... no hay concierto con tu hermana o tu hermano no, no, no, yo es que mi primer concierto fue con 20, uf, 23 años y fue con mi cafeína soy así de prematuro en la música sí. <risa> fue en sí, el costela que fue el primer concierto de mi cafeína pero fue mi primera la primera vez que me subió mencionar o esa que no he tenido no ha habido otra mujer en mi vida que no haya sido mi caféína <risa> Yo mi primer concierto lo di muy cerca del barrio de Román y Tonino, pero no nos conocíamos cuando éramos más pequeños, con 14 años, con un grupo de, de punk extrañísimo que tenía. Y fue horrible, formalísimo. Yo mi primer concierto fue también a los 14, en un local ahí de fiestas, de urbanización. Y bueno, recuerdo perfectamente mi camiseta de Kurt Cobain y mi cara iripolla. <risa> eh, yo era cansautor y tocaba solo y fue en una, un sitio que era como una cueva como una, no era como una sinagoga de hecho se llamada sinagoga. El local de allí en talavera que es, yo soy de talavera y esa fue la primera vez que, que yo toqué. Esto nosotros esto no, no la sabéis. <risa> <risa> vale, vale. Ale eh, Romani nos va a contar su primera experiencia en la música y en nos realidad, vamos a enterar ahora todo. En realidad, bueno, no sé si se calificaría como la primera, porque la primera realmente fue aquí en en, en España. En España donde en Somosaguas, en ¿tú ¿te acuerdas? Sí, sí, pero sí. fue con todo colegas y no sé si pero luego en Estados Unidos yo tengo una banda nos llamábamos los gringos... ...de, de Punk... Y, ...y mi primer concierto así... ...fue con ellos... ...por ahí por Portland... ¿Qué sensación tenéis antes y después de un concierto? Eh, después normalmente un poco borrachos... ...porque... ...no sé... ...bien, o sea... ...contentos siempre es un... ...es una experiencia increíble o sea realmente lo que hacemos es como un, un sueño ¿no? y yo creo que quizás no seamos muy conscientes de ello en, en, en cada momento pero de alguna manera sí que lo, lo sientes y, y el... subirte a un escenario es algo que... Es que para mí me ha la sensación durante el concierto es decir yo sé, o sea, a quien tengo más cerca siempre a Tonino Bajista y me paso el concierto diciéndole de, ¿sabes? Como mi estado en plan de esto a lo mejor que me ha pasado o por esto me merece todo la pena, ¿eh? realmente durante el concierto la sensación más intensa y más fuerte de... Doy, esto es precioso, ¿sabes? Doy fe, doy fe de ello, que de hecho muchas veces me, me, me empieza a contar tales historias que es que me... me <risa> es que, es que me, confundo, <risa> me confundo, es que... no, pero sí, la sensación... Eh, la sensación en mi caso es, es euforia. ¿Tú te contado un chiste en mitad del <risa> sí, es que esto va a llegar así, pero... Pero bueno, es euforia, es relax, pues realmente es después de como después de echar un polvo, ¿no? Que estás contento y... y ¿no? Es... Ah, yo, no sé, yo no sé si a vosotros os ha pasado, pero a mí... Últimamente no, pero lo que, la sensación que me daba cuando salía de un concierto, aparte del cansancio que supone también estar una hora y cuarto, una hora y media tocando, es al, al cantar canciones eh, que hablan tanto de ti... Yo tenía la sensación de quedarme un poco vacío, ¿no? De, joder, os lo he contado todo, ¿sabes? Ya no tengo nada más que contar, os he, os he contado toda mi vida. Entonces te quedas un poco en shock. Lo que pasa es que pues, todavía tenemos que recoger el backline, o sea que no tenemos mucho tiempo para, para pensar en eso. No sé. ¿Dónde os veis eh, dentro de 10 años? En el paro. <risa> <risa> ¿Con qué pena lo he dicho, eh? Puedo hacer un loop en el paro, en el paro. En el paro. Yo, yo qué sé, mira, un, dentro de 10 años me levantaré por la mañana, iremos a producir al artista Revelación, al estudio que tengamos Tonino y yo, quedaremos para ir a comer al restaurante de, de Román y de, y de Álvaro. Y vendrá Alberto y nos, y nos traerá unas invitaciones para el estreno de su exitosa de su película. película. <risa> <risa> será así, dentro de 10 años será, es un día normal de Miss Cafeína. Eh, Miss Cafeína eh, le pone banda sonora a una película, ¿qué película sería? Dos tontos muy tontos, la de Sergio y Mía, por supuesto, <risa> Jim Carrey y el rubito ese, y la banda sonora sería, pues, no sé. Eh, bailar en la oscuridad de Björk, que me parece flipante la peli, y la banda sonora, es un genio de mujer. Yo creo que, o sea, esto es una pelantería, no sé cómo se llaman castellano la peli, se llama Garden State en, en inglés. Y la banda sonora es increíble, sale Coldplay, sale Iron and Wine, sale gente increíble. Entonces yo creo que para esta película me hubiera gustado hacer la banda sonora. Y la de Up Air, que la escuché el otro día también. Bueno, el 18 estaréis en Guadalajara, el 21 de mayo en Málaga, el 22 tocaréis en Almería, el 18 de junio estaréis en Valencia y el 19 en Barcelona. ¿Y después qué toca? ¿Descanso, grabación? Creo que hay el, algún concierto más por ahí por cerrar pero creo que uno. Sí, sí. creo que es uno. Va, va a tocar Jaén, creo. Lo, ah. lo digo así en voz baja porque no tengo muy claro. Y Barcelona es posible que lo tengamos que suspender porque por temas con Avalina que tienen otras historias, pero está suspendido, de hecho. Pero Jaén jaén va a ser una ciudad así que hace muy fresquito, que es muy guay para en julio. ¿En julio? Sí, ¿Y, de, y después de todo esto toca local, ensayo, preparación del disco, mentalizarse, un poquito de relax también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 Vale, pues vamos a ir de Smith's Cafeina Hoy, en Zona 69 hecho? <risa> Bueno, cuando queráis, tío Ahora que esto es imposible nos decimos toda la verdad ya le ha regalado a alguien lo que no quería enseñar y cuando mi niña cuando te entera No ni niña cuando te enterarás que rompes mi corazón rompes mi corazón rompes mi corazón rompes mi corazón, rompes mi corazón. O secreto de tus manos Él no lo sabría vestir ¿verdad? Nico guarda mis tesoros Yo ya no te quiero querer más Y cuando preciosa Cuando te enterarás Cuando preciosa, cuando te enterrarás Que rompes mi, corazón, rompes mi corazón Rompes mi corazón Rompes mi corazón Rompes mi corazón Qué buena Entra en el grupo y comenta Grupo69.lamusicasemueve.net Pues con esto nos vamos, ha sido un placer estar con vosotros Gracias a mis Cafeína por esta visita que nos han hecho Por esa pedazo de canción Mucha suerte para ellos con este disco, ¿ok? La semana que viene mucho más Aquí en Zona 69 Te quedas con la página 3updrones.lamusicasemueve.net La semana que viene te esperamos con más música Y ahora llega Muse con su nuevo sencillo Adiós Our collision I Had nothing Left to lose You took your time To choose Then we told each other With no trace Of fear then Our love mu música se mueve son las 69 producido por raúl, raúl Fernández. Fernández 3 w